Que se perjudicaron en Romañón, por toda la gente que trabaja por los derechos humanos, por todos los que hacen algo por la ecología, por el derecho a la vida, por m a d r e de Plaza de Mayo, por abuelas, por hijos desaparecidos, no al indulto, no al punto final, no a la obediencia de vida, cárcel. A todos los c o n o c i d a s exclusivo Fega, león g i e c o en vivo desde el g e s e l r o c k dos mil cinco. よく言うときは、よくは、よく言うときは、よくは、よく言 n と 俺はここにいる。 Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Exclusivo Vega 98.3. Yo le pido a Dios que el futuro. どうして b a b y